trabajadores de la tierra y entablamos ya mismo el contacto con Lucas, con Lucas Tedesco. Buenas tardes Lucas, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Juan Pablo. Eh, Lucas, la verdad es que muy buenas tardes y espero que anden bien vos, tus compañeras y compañeros, porque me encantó lo que pasó esta semana. Este, ¿Nos podés contar un poco acerca del verdurazo y tractorazo que se vio allá en, en Buenos Aires eh, y por qué se generó esta movida, Lucas? Bueno, el martes pasado hicimos un verdurazo y un tractorazo donde regalamos 20.000 kilos de verdura de nuestras producciones aquí de Buenos Aires, eh, en función de apoyar eh, la medida de retenciones, una medida redistributiva, ¿no? de, eh, de eh, aplicar el 3% de retenciones al campo concentrado, ¿no? al campo sonjero, eh, el campo que se vio beneficiado en estos últimos cuatro años del gobierno neoliberal del macrismo con eh, las políticas de saqueo y empobrecimiento de nuestro país. Ese campo que poco le importa a los argentinos y que se adjudica encima la representación del campo, ¿no? como si eh, ellos fueran los que producen alimentos. Es un sector eh, súper concentrado que siempre históricamente especuló eh, quienes especulan, bueno, con el dólar, quienes generan commodities, eh, quienes meten presión a los diferentes gobiernos democráticos y no aceptan la regla del juego eh, en, en el caso de, eh, en un momento en donde eh, la Argentina está pasando una situación en la que volvemos a hablar de hambre, volvemos a hablar de nutrición y muerte en el, en el norte argentino, eh, este sector no se hace cargo, que fueron ellos los que apoyaron eh, las políticas en general del gobierno, eh, y a nosotros nos parece que es un comienzo empezar a hablar de, de políticas redistributivas, de eh, retenciones segmentadas, porque ustedes saben que eh, no es que se le aplica un 3% a todas las producciones que tienen retenciones, simplemente de las 25% eh, producciones que hoy en la Argentina pagan retenciones, este 3% se le aplica al sector más concentrado, ¿no? eh, al sector que, re, que debe representar alrededor de 3.000 especuladores, porque así lo creemos nosotros que hay que llamarlo, eh, y de los que producen hoy soja en la Argentina, solamente estarían pagando un 3% de retenciones, eh, uno de cada cuatro, eh, entonces decimos... Eh, hay que ser conscientes de la situación en la que estamos viviendo el país, de las políticas que, que nos han dejado, eh, y salimos bueno, a la calle nuevamente, esta vez sí para marcar algo que nos parece con mucho criterio, que es una medida redistributiva. Eh, nosotros, si bien no es que apoyamos un gobierno, pues somos una organización totalmente independiente de los partidos políticos, pero sí cuando hay algo bien... Eh, lo marcamos, ¿no? Esta política redistributiva en este momento eh, y en esta situación del país y frente a un paro eh, desmedido de cuatro días a un gobierno que acaba de asumir hace 90, la verdad que nos deja más que claro que las intenciones de este sector súper concentrado eh, tienen tintes ideológico político, ¿no? Definitivamente. Vienen a, también a, a meter por ahí algo de eh, presión en la opinión pública para, seguir este, para ver si se puede erosionar la figura de este gobierno que todavía es muy tiernito por ahí con el, con el, el paso de apenas tres meses, como bien decís, Lucas. Lo cierto es que ustedes volvieron a ser un, un verdurazo, volvieron a ser un tractorazo porque ya lo habían hecho a esta movilidad ya las habían realizado, Luca, ¿nos recordás en qué oportunidades? Sí, apenas eh, me acuerdo del primer verdurazo que hicimos, eh, que fue cuando se hizo el mini Davos, ¿se acuerdan? En eh, donde se trató de vender que había un país con, con, con en donde iban a venir inversores de todo, el, de todo el mundo, que estaban todas las condiciones para las inversiones de los grandes especuladores financieros y de las empresas que saquean eh, los diferentes países en el mundo, digo, se trató de presentar eso y nosotros decíamos, bueno, al mismo tiempo se estaban eh, dando de baja todas las políticas sociales, todas las políticas eh, que, que son, estaban aplicadas hacia nuestro sector, como bueno, el monotributo social agrario, eh, bueno, se fueron desfinanciando y echando a los trabajadores de las diferentes instituciones que tienen que ver con nuestro sector, se financió el INTA, bueno, la Secretaría de Agricultura Familiar, pasamos de tener un Ministerio de Agricultura, con lo que significa la, la palabra agricultura, ¿no? la cultura del agro, del trabajo en el campo real, y se, se, se pasó a llamar ese Ministerio un Ministerio de Agroindustria, con una idea más empresarial y obviamente con esta idea de este sector eh, minoritario que, que, que se adjudica a la representación del campo, que son estos ojeros, estas empresas, porque hay que también decirlo, eh, que son ellos eh, que representan también a multinacionales, ni siquiera son eh, argentinos, ¿no? Eh, y más allá de que nosotros decimos está bien que, que, porque vivimos en democracia que los diferentes sectores también se puedan expresar, eh, nos pareció eh, más que desmedido. Pero volviendo a tu pregunta, ese fue nuestro, nuestro primer eh, verdurazo, después hicimos algunos más en diferentes momentos, por ejemplo a favor de los jubilados cuando se quería hacer la reforma eh, jubilatoria, eh, hicimos un acampe por la ley de acceso a la tierra, tres días en el Congreso, eh, hicimos también verdurazo, eh, hicimos un verdurazo que fue después de la represión que sufrimos en Constitución, donde quedó esa imagen que dio la vuelta al mundo de la señora levantando las berenjenas. La jubilada después, levantando la berenjena custodiada cual, por las fuerzas represivas del macrismo. Tal cual, ¿no? Eh, un símbolo, eh, la verdad una síntesis de la situación que estábamos viviendo en el país en ese momento, donde al mismo tiempo que, que, que faltaba el trabajo, eh, donde empezó a haber eh, obviamente dificultades eh, la población de alimentarse saludablemente y al mismo tiempo la represión que sufrimos en general los trabajadores y las organizaciones que representamos a los trabajadores entonces eh, a partir de ahí, eh, después de esa represión, decidimos hacer ese famoso verdurazo que era, eh, yo elijo, eh, vos que elegís, eh, y era el símbolo de, de, de los palos de la policía o la lechuga, y bueno, el símbolo fue yo elijo la lechuga. También en el marco justamente de esto, porque cada vez que hacíamos un verdurazo, eh, por ejemplo, anunciábamos que los verdurazos arrancaban a las 8 de la mañana, Y um, había gente desde las 5 de la mañana haciendo, haciendo cola en las diferentes plazas o en los lugares que lo hicimos. A nosotros eh, la verdad que, que nos entristece porque, por, porque bueno, sabemos que hay muchísima gente encima que viajaba, se tomaba el tren roca eh, eh, y llegaba a Constitución y quizás venía de, de otros municipios, qué sé yo, Lanús, de, de, de, de Alejandro Cor, digo, de diferentes lados de de la provincia de Buenos Aires, para poder llevarse a su casa algo de, de verdura fresca eh, y gratis, eh, y al mismo tiempo, nada, eh, reconociendo nuestra lucha, reconociendo que atrás de, de ese alimento hay familias, hay productores, y, y agradeciendo la solidaridad, ¿no? que para nosotros es la mejor manera de diálogo con el pueblo, que es eh, el poder encontrarnos en la calle y en momentos difíciles poder... poder eh, estrechar una mano, un abrazo, eh, y a nosotros eso nos, nos emocionó mucho, por eso también la medida de Verdurazos eh, la utilizamos también en, en, otras, en otras cuestiones, como te decía, cuando se quiso eh, reformar eh, la, la, la ley jubilatoria. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, la organización, la UTT, empezó a tomar eh, notoriedad, empezamos a, a incorporar otros temas también, junto con, con la propia sociedad, que es, bueno... ¿Qué pasa con los alimentos cuando llegan al supermercado? ¿Qué pasa con los alimentos cuando están en la verdura, cuando están en la verdulería? ¿Por qué eh, sale tan caro? Bueno, ahí decir, che, hay una, un entramado de intermediarios en la Argentina eh, que hacen que eh, eh, se queden primero con el trabajo de eh, los productores. El productor, así como el consumidor, siempre decimos no somos generadores de precios, siempre estamos a la merced de esta gran estructura de intermediarios, que son los supermercados y los mercados centrales, eh, en donde el productor eh, llega al camión de culata que viene del mercado central y le dice tu tomate vale 5 pesos el kilo y después vos lo ves en la, en la verdulería a 30 o a 40 y lo mismo con la lechuga y lo mismo con, con los diferentes productos. ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a instalar la posibilidad de empezar a tener nosotros nuestros propios mercados eh, mayoristas, nuestros propios almacenes y así en el transcurso de estos últimos cuatro años, con mucho esfuerzo, porque fueron años muy difíciles, empezamos a armar nuestra propia estructura de, de comercialización para poder llevar directamente de los productores a los consumidores eh, alimentos sanos y encima agroecológico, que es otra de nuestras líneas que, por la cual decimos que hay otro campo. ¿no? Una de nuestras líneas, decimos se puede producir alimentos sanos en el país, sí se puede, eh, por eso eh, dentro de la organización hay eh, un, un, una línea eh, que, que trabaja justamente la agroecología, que es el consultorio técnico popular, Cotepo, en donde eh, desarrollamos la agroecología, eh, los, los, son los propios campesinos que le cuentan a otros campesinos eh, cuáles son las virtudes, eh, cómo cambia la lógica de la producción eh, y, y, y, y la responsabilidad que tenemos como eh, productores de, de alimento. ¿no? Lucas, sí. disculpame la interrupción, pero ustedes no, en, en este momento, ¿cuántos cuántas y cuántos agricultores, cuántos y cuántos tipos y personas este, que meten las manos en la tierra están dentro de lo que es la UTT y cómo van viendo esta posibilidad que están atendiendo otras personas de producir agroecológicamente? Eh, Digo, ¿hay, hay vez, intenciones? Sí. Hay, ¿Ves gente acercándose a la UTT, buscando en estos talleres este, la información, la data, para ver si se puede hacer el salto, qué tan difícil es? Sí, a ver, en la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, eh, nuclea a más de 18.000 familias en 15 provincias del país, eh, que, que bueno, se fueron sumando también a través de, de este trabajo, ¿no? de, de, de ir a visitar a otros productores que estaban en situaciones difíciles, hay zonas en nuestro país que son netamente productoras de, de, de melón, de sandía, de zapallo y que viven de alguna manera bajo una estructura esclavista que es esta, ¿no? es el camión que le dice cuánto vale y que le pagan 5 pesos el melón y que después en Buenos Aires vale 150, entonces hay una diferencia abismal y está claro que encima todos esos productores, la, la gran mayoría no son dueños de la tierra. Entonces ahí es donde entra la, la organización, explicando cuáles son los derechos y explicando cuáles son las herramientas como para poder avanzar y mejorar eh, no solo de, de su calidad de vida, sino también eh, la, la calidad de los, de los productos y de las producciones que, que genera cada familia. Y sí, no paramos de recibir eh, cooperativas de pequeños productores que se quieren sumar, no paramos de recibir eh, bueno, mensajes, no paramos de recibir invitaciones, eh, viajamos todo el tiempo, eh, viajan los grupos de agroecología eh, contándole a otros productores, porque lo primero que hay que romper es con, con este miedo también que se ha instalado durante muchísimos años, que es la única manera de que rinda realmente una planta y que no se, nada se echa a perder es con veneno, ¿no? Nos metieron esa lógica, ¿por qué? Porque hay un mundo que necesita alimentos, entonces no importa la calidad de alimentos, sino que lo que importa es la cantidad y esa cantidad está atada obviamente, a los intereses de las grandes empresas que no han medido un modelo convencional, como decimos nosotros, que está atado a, eh, nada, Bayer, Monsanto, las grandes multinacionales que eh, venden eh, esos venenos porque entran en esa lógica. Lo primero que, que hacemos es, eh, a través de un trabajo de, los, de las diferentes eh, líneas de la organización, porque ahí también entra eh, el espacio de género dentro de la organización, hay una secretaría de género donde son las mujeres también que dicen que a partir de ahora las mujeres también tienen voz en decidir cómo se produce, porque hasta acá siempre la, la forma de producir siempre fue decidida por los hombres en la familia, las mujeres... Eh, están muy ligadas a la agroecología en la organización eh, así que bueno nada se hace, se cuenta se hacen los talleres imaginémonos que la, la familia eh, el productor y sus hijos están en el campo continuamente imagínate que tu hijo o tu hija esté caminando por entre medio de eh, tu, tu, tu producción y que esté llena de venenos y que o que esté llena digo ya la salud de, tu, de tus hijos corren ...corre riesgo, entonces a partir de ahí es otro el contacto a través de la agroecología... ...donde los hijos pueden estar comiéndose un tomate directo de la planta... Eh, ...después la relación de respeto con la tierra... Eh, ...y después eh, que bajan los costos de producción... ...porque nosotros si bien no usamos eh, venenos, insecticidas... Eh, ...estamos en el proceso, ¿no? Porque imaginémonos que de 18.000 familias que están dentro de la organización... No todas hoy abrazan la agroecología porque es un proceso que se da, pero hemos avanzado muchísimo cada vez que se suman familias. Lo primero que hacemos es hablar de la agroecología. Entonces, todo un proceso... Y no solo eso, como te decía, sino que bajan los costos en la producción. Claro, ya, es todo, eh, todo un soltar el paquete tecnológico que, que, que hay que desterrar es definitivamente. Porque, es el paquete tecnológico, tal cual. Eh, la verdad es que es muy sencillo de ver y también de entender que, por supuesto, va a haber dificultades en ese tránsito, Lucas, y, pero lo, está muy festejable que este tema esté puesto arriba de la mesa, como hemos dicho en otro momento, el bidón de glifosato está arriba de la mesa hoy en Argentina, por fin sí. eh, se encendieron las luces, digamos este, digámoslo de, de esta manera. También sí. eh, estabas mencionando que ha cambiado el marco político, el marco el Estado, hoy por hoy, desde el 10 de diciembre a esta parte, sigue siendo más o menos el mismo, pero con una concepción totalmente distinta, lo que nos abre también la posibilidad de algunas otras discusiones, porque ustedes, eh, vos, vos lo dijiste, este, van a aplaudir esta nueva, este nuevo enfoque del, del gobierno, más allá de los partidos, políticos, pero también eh, tenemos la posibilidad de pensar y de hablar de otros cambios que harían falta, Lucas, para, para que se garantice el acceso a alimentos saludables. Me estoy acordando, mientras hablamos, Lucas, del lockout patronal y un chabón en un tractor con un cartel que dice, nosotros ponemos, lo, damos alimento, ¿no? Este, como parte de ese lockout. Y cuando de frente, en frente a eso está la UTT con, con, esta, con esta sistemática lucha por evidenciar que hay otro camino, que hay otra forma eh, hay otro para... Campo. Hay, hay otro campo, ahí está, hay otro campo y también este, hay un camino para que tengamos una alimentación saludable. De hecho, este, a la pasada mezclé todas las preguntas y te quería preguntar cuántos eran en la UTT, pero ahora te, me quería referir a la posibilidad política de discutir políticas que hagan que los agricultores y las agricultoras argentinas, eh, puedan, tener, puedan ser propietarios y propietarias de la tierra sí. que laburan. ¿Esto también sí, es. se, se habla en la UTT? ¿Se, se está sí. teniendo contacto con alguna parte del Estado, Lucas? Sí, la verdad es que desde que asume el gobierno y un poco antes hemos tenido reuniones con, con todos, ¿sí? con, con los ministros, con el propio presidente... Eh, Pero así, vuelvo a decir, así como nosotros marcamos que es el camino de retenciones segmentadas, distributivas, eh, también decimos, bueno, faltan, faltan muchas cosas, ¿no? Porque si seguimos sosteniendo la matriz de la producción agroindustrial, eh, justamente de este campo concentrado, que no le importa contaminar el agua, que no le importa fumigar las escuelas con los chicos adentro, ¿no? Que no... Eh, le importa eh, eh, desmontar, eh, que no le importa la situación del, de los pueblos originarios, digo, eh, o sea, si, si no empezamos a ver, bueno, la estructura de lo que decía antes, ¿no? la estructura de comercialización, cómo llegan los alimentos a las capitales, cuáles son los derechos de los campesinos, digo, se respetan ¿no? hoy los derechos de los campesinos, cómo puede ser que el 70% de hoy las familias que producen en Buenos Aires no son dueñas de la tierra, Digo, en algún momento, digo, si, si somos los que producimos el 70% del alimento que hay en tu mesa cada vez que desayunás, almorzás o cenás, digo, eh, somos el campo que, que produce trabajo, porque el otro campo, ustedes saben, es un tractor con GPS, con miles y miles de hectáreas, con poca gente viviendo en el campo, eso lo podemos ver, el campo era familias, el campo era cultura, fiestas regionales, digo, todo eso se fue desapareciendo bajo una lógica extractivista, bajo una lógica eh, de, de, de renta, eh, sin importar. Por eso a nosotros, la verdad es que nos da muchísima bronca esta, esta adjudicación de la representación del campo cuando son ellos justamente que han... Que han que han dejado el campo sin gente, ¿no? Los que no eh... tienen ninguna, ni, ninguna tierra en las suelas, además, Lucas. Está, está comprobado que, que son este, estos aglomerados, estos pulpos, algunos sí. tipos que son Soles dueños de. de... Eh, de familias que, que le alquilan la tierra a, a empresas, a multinacionales. Eh, pero más allá, digo, nosotros no estamos en contra de nadie, ¿no? Ahora, si, si no hay una política eh, concreta, eh, justamente como para poder equilibrar eh, estos sectores que es, que es el 1% de, de el, el, el 1% es dueño casi de, de, de, del 80% de la tierra en la argentina la tierra estoy hablando ¿no? de, de, que se puede producir entonces ahí hay ahí hay un desfasaje en donde no no no, no, no es viable un país sin hambre con con, con esta ecuación entonces eh, nosotros decimos, bueno, tiene que haber una ley de acceso a la tierra, que es algo de lo que vos me preguntabas. Nosotros presentamos la ley de acceso a la tierra durante el gobierno del macrismo eh, y esta ley de acceso a la tierra plantea, ni siquiera estamos planteando que nos regalen la tierra, estamos diciendo así como hubo un procrear en donde la gente pudo recibir su casa, eh, pagarlas en cuotas y tener la primera oportunidad de tener su vivienda. Digo, nosotros eh, decimos que tiene que haber un procrear rural, en donde el pequeño productor, el mediano, pueda acceder también, de, de alguna manera, con, con, a través de un fondo fiduciario, donde el Estado se haga cargo, que el, que el pequeño productor pueda comprar su tierra a la medida eh, de, de, de sus posibilidades, ¿no? Eh, eso es lo que nosotros decimos. Frente, sí, sí. frente a una situación de empobrecimiento, frente a una... Situación en donde está en riesgo la soberanía alimentaria. Bueno, nosotros, la UTT, tiene muchísimas propuestas, las pone arriba de la mesa, y cuál es la propuesta del campo concentrado, ¿no? El campo concentrado no tiene ninguna propuesta, eh, simplemente seguir especulando y ver si le puede torcer el brazo a un gobierno eh, y no dejarlo avanzar en las reformas que son necesarias, ¿no? Porque estamos hablando también de reformas dentro de un sistema capitalista, ni siquiera se está planteando cosas eh, de, de mayor ruptura por eso nosotros decimos eh, nosotros queremos pagar la tierra pero necesitamos también que haya políticas públicas para, para, para acceder porque si no al final los únicos que pueden comprar tierra en la argentina son los extranjeros o esta gente que eh, son lo, los dueños de la tierra que, represent, que representan lo peor de la argentina como la sociedad rural argentina Sí, pero eh, además la mesa de enlace, además Luca... con la tierra a partir de procesos desde la campaña del desierto, las dictaduras militares y los, y, y los gobiernos neoliberales. Ellos se han apropiado de la tierra y la mayoría de forma ilegal tal cual, y nada más para seguir poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de todas y de todos Lucas, nos quedamos sin tiempo me encantaría preguntarte sobre este, este, este taller que van a tener eh, mañana en Santiago del Estero en Atamiski, sobre ah, la bien. posibilidad de desterrar la cultura patriarcal en el campo la verdad es que vamos a buscarle la vuelta para hablar con alguna compañera eh, por si a... quieren, te puedo, les puedo mandar por whatsapp ahora el teléfono de de Paola, que es una de las referentes de ahí, de Santiago del Estero, y bueno, eh, encantadísimo de poder... Eh charlar con ustedes. Va a estar buenísimo entonces Lucas que hagas eso, que nos mantenemos Bien. en contacto afuera del aire, desde ya te agradecemos esta, esta puesta al día ¿eh? porque lo de la UTT el verdurazo, el tractorazo de alguna manera Radio Carmés siempre lo fue reflejando porque queremos reflejar la realidad que por ahí los grandes medios no mostraron de lo que era el macrismo, de la aplicación sistemática de políticas que favorecieron a esos sectores de los que estábamos hablando hoy y una vez más felicidades. Felicitaciones por el, la pasión y por el compromiso, Lucas, de tus compañeras y compañeros y el tuyo propio. ¿eh? Dale. Bueno, muy, muy amable y gracias a ustedes. También decimos que los medios alternativos son los que también resisten y de alguna manera militan el poder comunicar eh, parte de la realidad o las diferentes visiones que hay de, de los momentos como, como, como país que estamos viviendo, así que agradecido también de, de poder ser parte de eso. Bueno, buenísimo. Quedás en nuestra agenda Gracias. porque tenemos que seguir hablando y de política, Bien. Lucas, seguramente. Bárbaro. Un abrazo, abrazo grande. hasta luego. Ahí va Lucas Tedesco a volver a sus tareas, seguro viste es un tipo que tiene las uñas llenas de tierra, que debe estar medio desordenado con la camiseta medio transpirada, pero es una de las personas que hace falta reflejar su pensamiento, su compromiso y el laburo de la Unión de Trabajadores de la Tierra.